Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada martes transmitiendo desde Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Savallerman, buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Les vamos a estar acompañando hasta las 12 horas y acuérdense que nos pueden escuchar por nuestras redes www.radionauta.com.ar o por la página de la red www.rnma.org.ar o por cualquiera de las radios de la RNMA. Por ejemplo, por Radionauta, si andan por la ciudad de La Plata y algunos alrededores, sintonizando la FM 106.3, eh, contentes de volver a estar ocupando el aire, eh, no solo... De manera cibernética por eh, las redes Sino también eh, el aire de radio Volvimos eh, Así que nada, si están, andan por acá cerca Pueden sintonizarnos Saludamos del otro lado del vidrio En la operación, producción Y todo lo que no sea salir al aire de, En este programa A Camila Boes Y agradecemos también a Juliana Díaz Lozano Victoria Abicel Y Nebuena Alegrete Que estuvieron eh, haciendo la producción De este programa ...enredando de día martes. La semana pasada nombrábamos a todas las radios... que eh, ...en las que se transmite, como siempre recordamos... ...en Enredando en las Mañanas es un programa colectivo... Eh, ...cooperativo que se transmite desde distintos puntos del país... Eh, ...cada día, pero hay un montón de medios... ...que son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos... ...que también hacen posible el Enredando... ...que no son radios, que están aportando en columnas... ...en gráfica, en producción... Algunos de esos medios son, por ejemplo, DTL, Agencia para la Libertad. Agencia Periodística Timbó, Redeco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido. Y este año también se sumó la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA, eh, que va a estar haciendo una columna semanal. Justo nombrando a El Zumbido... Eh, entre las cosas que tenemos pensadas para el día de hoy vamos a estar hablando con Sol de El Zumbido que eh, el zumbido va a estar siendo parte de una transmisión especial con el nombre Cutralco Rojo Organización y Represión en Junio de 1976 Vamos a estar hablando con ellas así que va a ser una de las entrevistas que tenemos pensadas para el día de hoy También vamos a estar hablando con Aníbal Aristizábal, que es secretario gremial de SICOP, un médico clínico del Hospital de Fiorito de Avellaneda, sobre cómo cómo está la, la situación en Saldú y los trabajadores y, y bueno analizando un poco la cuestión de la vuelta a clases y demás. También nos vamos a estar comunicando con Fernando Lozada, parte de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo de Mar de Plata, sobre una eh, concentración que se hizo el día de ayer. Y también, como tenemos un montón de entrevistas, vamos a estar charlando con Deolinda, que es parte del MOCASE, eh, con una situación un poco... Eh, fea agresiva que estuvieron viviendo allá les compañeros de, de santiago del estero así que bueno vamos a tener un poco de todo hoy así es mucha entrevista mucha mucho viaje telefónico a distintos puntos del país el día de hoy y para arrancar esta mañana fresca por lo menos en esta zona de día martes vamos con unas breves Casación ratifico condena a policías responsables de la masacre de Pergamino La Sala Primera de Casación bonaerense ratificó el fallo del Tribunal Oral de Pergamino en el juicio por la masacre de la Comisaría Primera ocurrido en marzo de 2017. Los jueces Natielo y Cogan rechazaron la rebaja de las condenas solicitadas por la defensa y a su vez se negaron a modificar la calificación legal de los hechos para que sean considerados homicidio, tal como había solicitado la Comisión Provincial por la Memoria como patrocinante de las familias de las víctimas. Así se confirmó la sentencia de primera instancia de diciembre del 2019 y los policías mantendrán las condenas oportunamente dictadas. Mientras tanto, una nueva causa derivada del debate original llega a juicio con dos nuevos agentes bonaerenses imputados. Masiva renuncia de enfermeros al hospital Durand. 50 enfermeros del Hospital Durán renunciaron a sus puestos en medio de quejas por el nivel de los salarios y las condiciones laborales. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, denunció que esa situación se está dando en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de ATE en esa institución, Héctor Ortiz, señaló que de los 2.000 y pico de enfermeros enfermeras que ingresaron por la pandemia, alrededor de 1.100 ya se han ido. Por el exceso de trabajo, porque no le dan almuerzo ni la ropa, no tienen experiencia y los mandan a laburar en las terapias. Además, el dirigente sindical indicó que por un sueldo neto en mano de 44.000 pesos, la gente se va. Y subrayó, un licenciado en enfermería en un hospital nacional gana 90.000 pesos aproximadamente y en la ciudad es la mitad. Pueblos del sur cordobés movilizados por la salud. El sábado pasado, actores de distintas localidades del sur de la provincia de Córdoba se reunieron virtualmente con la finalidad de debatir sobre los problemas del sistema sanitario en la región. La pandemia desnudó la falta de recursos para salud en las localidades pequeñas del interior provincial. Entre los participantes se discutió cómo año tras año el Fondo de Financiamiento de Descentralización no se actualiza y cada vez son menos los fondos que reciben los municipios. Desde el encuentro señalaron la responsabilidad del gobierno provincial, denunciaron que la voluntad política de la provincia es que cierren positivamente los números de las arcas provinciales, independientemente del déficit de salud que se está sufriendo. Intentan privatizar el astillero Río Santiago para cerrarlo, no para reactivarlo. La administración del astillero impulsa un cambio en la figura jurídica para dejar de ser un ente administrador que debe manejarse con todos los procedimientos de la administración pública. El presidente del foro naval argentino, Martín Ayerbe, señaló que nada está claro y resulta sospechosa la iniciativa del titular del astillero, Pedro Huasiesco de impulsar modificaciones que afectarán las condiciones legales que imperan actualmente. Plantearon que se trata de un negociado que busca convertir el astillero en una playa de contenedores y en un taller de reparación de barcos chinos. De distintos agrupamientos del astillero Río Santiago, convocaron a una caravana el día de hoy para defenderlo ante un nuevo intento de privatización. El Estado Nacional apeló el fallo contra la interrupción voluntaria del embarazo del juez López y plantó, planteó su recusación. El gobierno pidió que se deje sin efecto la medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata, que suspendió la aplicación en los hospitales nacionales de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Además, planteó la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad. El magistrado consideró en su resolución que estas normas violan la protección integral de la vida de la concepción, desde la concepción, a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad. Más adelante vamos a estar hablando justamente con Fernando Lozada de la Asamblea por una sociedad sin fascismos que estuvieron ayer eh, concentrándose y denunciando ...a este juez. Gatillo fácil en Chaco, asesinaron a un joven com... ...y piden que se esclarezca lo ocurrido. José Lago, un joven de 23 años... ...falleció de un disparo de bala el viernes en el barrio Los Hilos... ...de la localidad chaqueña de General San Martín... Además, 15 personas de la comunidad resultaron heridas producto de la represión policial. La justicia investiga un posible caso de Bastillo Fácil. Víctor García, referente de la comunidad y vecino del barrio, brindó detalles del hecho y aseguró que tienen identificado al policía que disparó contra José, pero que la justicia aún no actúa en ese sentido. Nosotros estamos en la ruta pidiendo que se aclare la situación y que la justicia dé los nombres y datos de lo ocurrido, señaló. Agregó que las mismas autoridades están distorsionando todo lo ocurrido, la masacre, la represión y el operativo. Están tratando de armar otra causa en la que nosotros somos los que dañamos a la justicia y que lo ocurrido fue un enfrentamiento entre comunidades. Desde la conducción multicolor rechazan la apertura de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Mediante un comunicado conjunto, las seccionales de Tigre, La Matanza, Bahía Blanca, Marcos Paz, Ensenada, Escobar y La Plata advirtieron que la expresión presencialidad cuidada es un eufemismo y dicho anuncio constituye una medida criminal. A su vez informaron que el gobierno de buenos aires no dejaría de ser el perdón que el gran buenos aires no dejaría de ser una zona de alarma epidemiológica y que casi la mitad de los fallecidos y fallecidas en las últimas dos semanas son de la provincia los consejos ejecutivos seccionales del suteba argumentaron en contra de la reapertura de las clases presenciales en la época más fría del año. Además resaltaron que un 35% de los de les docentes y auxiliares no se encuentra vacunada y que una gran proporción del 65% restante aún no se aplicó la segunda dosis. Sobre la situación y sobre lo que implica la eh, vuelta a la presencialidad de las clases, como decíamos hace un ratito, vamos a estar hablando más adelante con Aníbal Aristizábal, secretario general de SICOP. Estas son algunas de las noticias necesarias para arrancar este martes 15 de junio Seis días le quedan a este otoño que ya empieza a tener cara de invierno mm. Vamos a escuchar ahora Amor Elefante Mirandesco la necesidad de ver de que esté todo Good, forget, forget Nacional de, nacional de medios alternativos, buscanos en www.rnma.org.ar El programa de la red nacional de medios alternativos. 19 minutos pasan de las 10, seguimos en enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vamos para Mar del Plata para hablar con Fernando Lozada de la Asamblea por una sociedad sin fascismo de Mar del Plata para que nos cuente cómo fue la, la concentración que hicieron ayer el pañuelazo que realizaron frente al juzgado número 1 contra el fascismo Eh, estamos ahí en comunicación. ¿Nos escuchás, Fernando? Ahí estamos ajustando unas cuestiones técnicas eh, comunicacionales. Parecería que Fernando por el momento no nos estaría escuchando. O muy bajito, puede ser. Eh, mientras tanto vamos poniéndonos en situación de lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, eh, distintas organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos se hicieron presentes en la puerta donde oficia de trabajo el juez federal Al Alfredo López, lo vista de los antiderechos y del fascismo no solo en la ciudad de Mar de Plata, sino en todo el país, recién hablábamos de que eh, este está este fallo que él intentaba hacer para que no se aplique la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales nacionales de mar del plata fue recusada pero bueno eh, las organizaciones antifascistas eh, de izquierda de derechos humanos feministas no iban a dejar pasar este atropello este este a, esta avanzada en contra de los derechos así que organizaron esta este pañuelazo frente al juzgado número uno al mismo tiempo se hicieron presente algunos grupos antiderechos, algunos fascistas de la ciudad de Mar del Plata, que recordemos tiene una una lamentable historia de organizaciones fascistas, de militancia fascista. Eh, ahí estamos terminando de eh, conectar los cables necesarios para poder eh, conversar con Fernando y que, que nos cuente el cómo fue eh, la concentración la actividad del día de ayer. estás por ahí Fernando? Por acá te Saba y Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo los escucho perfecto. Ahí. Perfecto, ahí está, ahí nos, ahí lo logramos. Bueno, ahí comentábamos Fernando un poquito eh esto de ayer se estuvieron concentrando frente al juzgado número uno movilizándose contra el fascismo eh contra el juez federal Alfredo López pero bueno eh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 nos copien eh, para seguir en, en la lucha contra contra esta derecha que, que quiere avanzar pero pero que no les vamos a dejar así que te mandamos un abrazo grande desde acá y para cuando necesiten eh, estaremos comunicando Dale, muchas gracias un placer haber estado con ustedes Conversábamos con Fernando Lozada de la Asamblea por una sociedad sin fascismo de Mar del Plata sobre lo que fue la concentración el día de ayer eh, en repudio a, al juez federal Alfredo López pero también un poco en general lo que significa y la importancia de construir espacios antifascistas la importancia de denunciar a las organizaciones y a las personas que promueven las ideas del fascismo Y la tarea enorme eh, que, que se presenta cuando los medios hegemónicos o eh, los poderes hegemónicos también se apoyan en eh, ideas como las que promueven estos libertarios eh, autoproclamados libertarios, Millet y Expert, que eh, nos complican la tarea para quienes queremos cambiar esta sociedad apropiándose también de algunas de nuestras ideas fuerzas. Sí, como decía... Eh... Tendremos que hacerlo desde diferentes frentes, por ahí no tendremos todos eh, acuerdos en, en su totalidad, pero crearemos estrategias que sean necesarias para, para enfrentarlo. Y nos vamos a ir a escuchar un poco de música, Pablo, ¿qué decís? Suena Paula mafía haciendo polvo. y yo me volví peor. No ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos hacia tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme lo mico que me intentaste las dos adrimos la paula y la bestia nos pomió no hay virtud de porque mi talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchafter es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su proción. Despertar. Tropiezo con... de frente Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.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 conversábamos con deolinda militante del mocaseze sobre este intento de desalojo que sufrió la comunidad yacucachi del pueblo waikaycur en el bajo hondo en santiago del estero eh, bueno una un intento de desalojo que, que ya tiene una trayectoria de, de unos años y que se le suman ahora eh, lo conflictivo de, de esta situación pandémica y eh, que piensan que, que las comunidades no se van a organizar o que van a estar aisladas eh, y que bueno, y que pueden llevar a cabo situaciones que, que no <ríe> que no se van a permitir. Sí, ahí eh Deolinda lo nombraba este al empresario que está atrás de esta que, que le interesa que se desaloje a esta comunidad, es el dueño de Gaseosas Manaos, Orlando Cánido, que entre otras cosas recordemos que fue hace un par de años, en el 2016, fue denunciado eh, por el desmonte ilegal que estaba también eh, llevando adelante eh, en este en este objetivo de seguir apropiándose de tierras, claramente con el apoyo eh, del poder político y del poder judicial de la provincia de Santiago del Estero, que como decía de Olinda, re, de, desconoce las distintas leyes que protegen a, la, a los territorios eh, de las comunidades indígenas. Habrá que no consumir este gaseosa manado, ¿no? Además tiene el nombre de una cepa de coronavirus, por lo claro, cual es muy mala no, prensa no da. por todos lados, así que además de, de tener eh, un mal nombre, eh, es un eh, empresario que claramente está avanzando en contra de los derechos de las comunidades eh, de la biodiversidad. Y como decía también de Olinda lo último, eh, es un un beneficiario del agronegocio Y el Mocase y las distintas comunidades eh, siguen luchando para frenar esa avanzada para seguir produciendo alimentos saludables sin agrotóxicos. noche son las noches de las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA Continuamos en enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con un programa que nos va llevando a distintas puntas del este territorio que eh, se llama Argentina, recorriendo distintas luchas, resistencias y nos eh, nos vamos ahora para el sur, nos vamos para Neuquén y estamos en comunicación con Sol Arrieta del Zumbido, otro medio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Sol, Pablo y Zaba te saludan. Hola compa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá estamos. Eh, bueno, te llamamos eh, porque el día de hoy, martes 15, van a estar participando de eh, la, van a estar realizando, se va a estar realizando la transmisión Cutralco Rojo, Organización Revolucionaria y Represión en junio del 76 y el Zumbido va a estar siendo parte de así es bueno eh, les cuento que eh, desde bueno este año particular más allá de que de que todos los años desde que comenzó a realizar desde comenzaron a realizarse los juicios contra genocidas acá en la región eh, algunos medios eh, alternativos y comunitarios venimos eh, laburando la cobertura de de estos juicios, precisamente porque los medios hegemónicos no le dan eh, la, la, la importancia, mucho menos el enfoque que es necesario darle eh, a, a este tipo de, de sucesos, eh, venimos trabajando eh, con Radio Zona Libre, con eh, Juicio Escuelita y con eh, compañeras eh, independientes que también están formando parte y hemos conformado un equipo eh, de comunicación transmedia en el que hacemos, eh, bueno, por supuesto, eh, una nota gráfica, videos, transmisiones en vivo, digamos, venimos abordando eh, desde distintos eh, desde, desde distintas fases eh, eh, el, este último juicio contra genocidas, que es el séptimo, que se realiza acá en la región y que sería, entre comillas, el último. Desde este equipo, bueno, desde que se, se endurecieron las restricciones el mes pasado, comenzamos a hacer las coberturas eh, de manera virtual. Entonces realizamos, cuando termina la audiencia, que son los días miércoles, un informe virtual eh, conversando un poco eh, eh, sobre, bueno, qué se trató en, en la audiencia, haciendo alguna entrevista eh, en vivo. Eh, y la semana pasada, no, la anterior, hicimos, bueno, el, el primer especial eh, que tuvo que ver con el inicio de eh, un operativo genocida que se realizó en la región, conocido como Operativo Cutral Co., que, bueno, que en realidad fue eh, esto, ¿no? Un operativo represivo del plan genocida eh, destinado a erradicar eh, el prt en la región. Entonces, en la, hace, la semana pasada realizamos el primer especial, que fue sobre los secuestros en la Universidad Nacional de Comahue, y hoy vamos a hacer eh, un especial sobre la militancia y el genocidio en la localidad de Cutralcó, puntualmente, que fue el epicentro de, de todo este operativo genocida, y de hecho fue... Eh, bueno eh, digamos, hay, hay un montón de compañeras que continúan desaparecidos a partir de de, de de esas noches en las que se, se secuestraron personas en, en cutalcó eh, y vamos a estar hablando con, con dos de las personas que, eh, que fueron secuestradas que pasaron por centros eh, clandestinos de detención y centros de detención clandestina y eh, bueno y también con un historiador que va a poder contextualizar eh, todo esto. Eh, la verdad que va a ser una actividad muy interesante, sobre todo, bueno, en el marco de que eh, los compañeros, por supuesto, en Cutralco todos los años arman eh, alguna conmemoración, alguna actividad allá. Eh, este año, bueno, obviamente fue, fue imposible, más allá de que tenían organizada eh, una actividad eh, en Cutralco. Eh, así que, bueno, vamos a estar haciendo haciendo esto eh, de manera virtual. Sol, eh, ahí sí. sí, ahí estamos y eh, ahí en estaba repasando el, la, la convocatoria la difusión y es cierto no un, eh, junio eh, el junio rojo cutralco rojo en este caso un junio un mes que eh, con muchísimas actividades con muchísima eh, memoria de, de lucha pues eh, Eh, este lunes, si no me fallan las matemáticas, sí se cumplió en 18 años eh, de, de la desaparición de, de Sergio Ávalos también Y estamos a, a 10 días, 11 días de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda ¿Cómo, cómo se conjuga todo esto en, en estas transmisiones? Bueno, nosotros, eh, por suerte, eh, en, este, en este equipo de comunicación que hemos eh, conformado, distintos medios, ya te digo, de hecho, bueno, dos, dos de los medios eh, militamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, que somos el Zumbido y Radio Zona Libre, por lo tanto, digamos, una, una línea común hay, pero bueno, por suerte, eh, todos los que, que estamos conformando este equipo, Tenemos como como la, la, la certeza eh, la convicción, la convicción y la consigna de que el aparato represivo sigue intacto sigue siendo el mismo eh, lo vimos en 2002 en la masacre de avellanera eh, que, que bueno que, por la que hoy nos faltan eh, darío y maxi eh, pero no solamente digamos en ese en ese hecho concreto que, que bueno que por supuesto eh, nos marcó como generación que, que, que nos nos abrió eh, formas hasta, hasta de entender Eh, la, la, las formas de reclamo y demás, eh, sino, sino, digamos, no, se, no se ve solamente en las protestas, sino que la represión continúa permanentemente en los barrios, en las cárceles, eh, también ahora en junio se, es el aniversario del asesinato policial acá de, de Neuquén de Matías Casas que es un chico al que la policía mató eh, en la calle, eh, estando incluso de franco, pero con arma reglamentaria. Entonces el gran problema es el aparato represivo del Estado, y bueno, si vamos un poquito más allá, el, el Estado ¿no? en su totalidad y todas sus instituciones represivas, porque nada de esto sería posible si la justicia no fuera lo que es, si los gobernantes no fueran lo que son, eh, en fin. Eh, y bueno, y en relación a, a Sergio Ábalos, bueno, nosotros desde el Zumbido justamente los jueves tenemos columna y en, en, en el Real de las Mañanas que, que sale desde Córdoba, así que bueno, vamos a estar ahí eh, abordando más en, en profundidad el caso, pero bueno, sí, se cumplen eh, efectivamente 18 años eh, y, y bueno, realmente no, eh, es, para, bueno, para quienes estén escuchando y, y no lo saben, eh, era un estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Eh, que salió a bailar con sus amigues eh, él eh, vivía en la localidad de Leufú y había venido a vivir en Neuquén a escribir aquí en Neuquén salió a bailar con, con sus amigues a un boliche que se llama Las Palmas donde eh, la seguridad la hacían eh, miembros de, de las fuerzas armadas eh, que estaban haciendo adicionales eh, y lo desaparecieron esa noche lo metieron en, en, una, en una de esas salitas de, de, de tortura que tienen este tipo de lugares eh, y nunca más salió Entonces, eh, es imposible no decir que si, si esto pasó hace 18 años, si pasó la masacre de Avellaneda, eh, si en el 2010 fue eh, la masacre del Alto en Bariloche, que se cargó la vida de, de tres pibes en un mismo día, digamos, también, eh, si estamos hablando de que también en un junio eh, se de desapareció Carlos Paineville, de quien todavía no sabe nada tampoco, Eh, este caso de, de, de bueno, del chico de 19 años que también fue asesinado acá, y numerosos casos que por supuesto no nos alcanzan eh, eh, los minutos de aire, no nos alcanza el tiempo para realmente eh, nombrarlos a todos porque porque en casos tanto de ateo fácil callejero, como en, en situaciones de encierro, o como en protestas, la cantidad de eh, asesinados y desaparecidos por, por las fuerzas represivas del Estado, eh, por, por el Estado en su totalidad, o por el encubrimiento del Estado, y eh, son, eh, son innumerables lamentablemente es una son prácticas que, que bueno que ningún gobierno democrático eh, intentó erradicar no Sol eh, una pregunta tal vez más no, nos venimos como más al presente pero eh, uh -huh. la provincia de neuquén fue noticia eh, en, a nivel nacional eh, con la lucha de más de 60 días que dieron los trabajadores de la salud Nada, consultarte también cómo, si pudieron generar articulaciones desde los medios eh, comunitarios eh, si estuvieron eh, acompañando cómo fue eh, cómo fueron esos eh, más de 60 días de lucha sí eh, bueno desde el primer día por supuesto eh, nosotros como unido estuvimos acompañando la, la lucha eh, bueno estuvimos cubriendo nada casi día a día lo que lo que sucedía eh, porque realmente fue la eh, Fue maravilloso lo que lo que hicieron los compañeros de salud porque eh, le, le, como, como decíamos bueno el jueves pasado justamente la, la columna fue sobre sobre eso porque fue un sol ahí te perdimos un segundito y estamos eh, sola ahí nos escuchás? bueno parece que estamos con algún problemita ¿Alga? De, de conexión, eh, cosas que suceden, ahí justo estaba comentándonos la esta, la experiencia de estos más de 60 días de, de lucha que llevaron adelante los trabajadores de la salud, como decías, estuvo justamente hablando en la última columna eh, que realizó el zumbido eh, el jueves pasado en en las mañanas de los días jueves, pero bueno, por si no lo, no lo escuchaste, eh, si se te pasó ese día, eh, ahí le volvíamos a preguntar a, a Sol cómo había sido esta experiencia, pero bueno, estamos con, con dificultades de, de comunicación. Mientras tanto, eh, mientras ahí vamos resolviendo, eh, les comentamos que eh, para para participar, para ver la transmisión de, del día de hoy, tienen que entrar al YouTube de Juicio Escuelita 2, todo en letra y eh, todo junto, es en YouTube, Juicio Escuelita 2, buscan ese usuario, y ahí van a poder eh, estar eh, viendo, siendo parte de esta transmisión especial, a 45 años del último día del operativo de exterminio contra militantes del PRTR. Sí, bueno, eh, recordamos que esta va a ser una transmisión en conjunto eh, desde El Zumbido, Radio Zona Libre eh, y Juicio Escuelita, que es eh, la página ahí de, de YouTube que también este, nombraba Pablo, hoy a las 3 de la tarde. Eh, y bueno, estaremos ahí haciendo el aguante virtualmente y seguramente después eh, eso se va a poder ver y escuchar de nuevo por por distintas redes y lo estaremos comunicando.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 Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. a new day it's a new nacional de medios alternativos. mediosalternativos.buscanos en www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 26 minutos pasan de las 11, estamos por entrar a la última media hora de este enredando las mañanas de día a martes. Eh, ratificamos, eh, decíamos eh, 15 horas, en verdad es a las 19 horas, a las 7 de la tarde se va a estar realizando hoy la transmisión Cutralco Rojo, organización revolucionaria y represión en junio de 1976. Eh, ...esta transmisión que se puede ver por el canal de YouTube del usuario Juicio Escuelita 2... ...todo en letras, eh, todo junto, Juicio Escuelita 2. Eh, la transmisión eh, está integrada, este equipo de comunicación transmedia... ...que viene eh, cubriendo los juicios a de lesa Humanidad eh, que se están dando en Neuquén. Está integrado por Radio Zona Libre, Juicio Escuelita y El Zumbido... Así que hoy desde las 7 de la tarde eh, pueden eh, sumarse a esta transmisión con tres consignas principales, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 30.400 compañeras detenidas desaparecidas presentes, apertura ya de todos los archivos de la dictadura.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 Este viernes 11 de junio se cumplieron tres meses de la desaparición de Tehuela Torre, este joven trans que fue visto última vez cuando iba a trabajar luego de que le habían prometido un trabajo en Alejandro con eh, Quienes le habían conseguido ese trabajo fueron las últimas personas que lo vieron. Están detenidos eh, pero se niegan a declarar se niegan a decir la verdad de lo que pasó con teuel la familia amigos organizaciones sociales eh, seguimos reclamando por su aparición con vida este viernes como decía al cumplirse los tres meses hicieron se llevaron adelante eh, movilizaciones en distintas distintos puntos acá en la ciudad de la plata también estuvimos movilizando y nos parecía importante marcarlo Porque un día antes justamente se aprobó la media sanción de la ley de cupo laboral trans, una ley que viene retrasada, una ley que eh, viene postergándose, pero sobre todo una ley que viene a, a cubrir muy poquito del abandono de parte del Estado que sufre la comunidad trans travesti, de la persecución policial y política que supe sufre la comunidad trans travesti. Y nos parecía que, que era importante marcarlo justo hoy, 15 de junio, eh, un aniversario del natalicio de Loana Berkins. Hoy estaría cumpliendo años Loana. Y estamos seguros que seguramente el jueves pasado ella habría festejado esta media sanción. Pero sobre todas las cosas, el viernes, al cumplirse tres meses de la desaparición de Tehuel, ella estaría movilizándose, ella estaría luchando para que dejen de desaparecer eh, las trans travestis, para que dejen de ser perseguidas por la policía y para que dejen de ser abandonadas por el Estado que la lleva a situaciones de pobreza, marginalidad y eh, donde peligran su vida y donde no superan todavía promedio de edad de 40 años. Así que como decía Loana, el tiempo de la revolución es ahora y la lucha es por la aparición con vida de Tehuel también En el día de ayer, profesionales de la salud sacaron un comunicado eh, luego de que se haga el anuncio de que volvían las clases presenciales en el AMBA para que nos hable de, de qué significa esta vuelta a la presencialidad en, en esta... En el marco de esta segunda ola de COVID-19 que estamos atravesando, estamos en comunicación con eh, Aníbal Aristizábal, secretario gremial de SICOP y médico clínico del Hospital Fiorito de Avellaneda. Buenos días, Aníbal, Pablo y Saba, te saludan. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte. Eh, no, gracias a vos, Aníbal, por, por tu tiempo. Eh, y bueno, para para empezar, ¿no? como para poner en, en situación, eh, ¿cómo, ¿cómo consideran, cómo ven eh, la situación en la que se encuentra el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires eh, con respecto también a este anuncio de eh, la vuelta a la presencialidad en las clases? Bueno, eh, el, en este momento tenemos a un sistema de salud... Eh, o mejor dicho, los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires ustedes están en una situación de, de mucha tensión en lo que respecta a las camas en relación a la, a la pandemia COVID, con salas de terapia intensiva que están eh, constantemente en el límite, al en los primeros cordones de, de, la, de del conurbano bonaerense, y con salas de, de cuidados mínimos COVID también bastante ocupadas. Es auspicioso que se, se puede notar un descenso este, en lo que es la, la consulta de demanda espontánea en las guardias por, por, por sospecha de COVID, ha disminuido significativamente los hisopados y eso también se ve reflejado en los números globales de la provincia, que esta ya es la tercera semana con descenso de casos. Eso le permite al gobierno tomar la decisión de, de pasar a otras fases, ustedes saben que que en la provincia de Buenos Aires hace un año que se rige de acuerdo a un semáforo epidemiológico, que permite, en base a algunas variables como la cantidad de casos y la ocupación del sistema eh, sanitario, pasar a diferentes etapas. El tema es que nosotros vemos que, si bien es cierto que ha descendido se han, han descendido los casos de pacientes COVID en las últimas tres semanas, eh, en, en los hospitales y la situación de camas está en una situación muy, muy en el límite. Y reingresar eh, variables con una gran circulación comunitaria como la presencialidad escolar eh, bueno nada lo vemos con mucha preocupación básicamente es eso es es alertamos sobre sobre esto digamos Com comprendemos que puede ser una una variable no libre de riesgo eh, claro ahí también porque eso se, se viene planteando no desde distintos eh, sectores y eh, que, en, que la, la presencialidad en las clases eh, no sería un riesgo, que la escuela no contagia. Y hay, hay algo que, que se repite, depende quién, quién esté en, en, en la entrevista del momento, eh, ningún lugar contagia, al parecer, ¿no? Como que todos los lugares eh, claro. son son libres de contagio. La verdad es que, como así, bueno decís, viene habiendo un descenso, pero los números tampoco es que están descendiendo de una manera que UNE se siente tranquila y decir, bueno, está bien, no hay contagio. Eh, sí, sí. ¿qué cómo sería, digamos, una eh creen ustedes que tendría que ser eh, los pasos a seguir para poder volver a una presencialidad realmente con un margen de contagio eh, mínimo? No, a ver, eh, eh, con esto que vos decís, estamos con una situación de contagios que es similar al pico de la primera ola, o sea, como vos decís, no es que nos estamos en el en el mejor momento. Lo que nosotros planteamos es que bueno esto es muy heterogéneo ¿no? porque en cava están abriendo están abriendo teatros y cines y están teniendo actividades que son inclusive mucho más osadas este pero bueno por supuesto que nos parece muy jugado ese tipo de decisiones eh, en este aspecto nosotros hacemos hacemos énfasis en que la vacunación es la, es la gran variable que va a generar eh, un cambio en el escenario verdad Entonces, ahí, entendiendo que estamos avanzando, que, que, se, que, que, que la curva, digamos, de, de vacunación ha crecido exponencialmente en el último tiempo, gracias a, este, digamos, el afluente de un gran caudal de vacunas, que si bien llegaron tarde, afortunadamente llegaron, eh, entendemos que es precipitado, tal vez, iniciar este tipo de actividades cuando bien se podría eh, tener una conducta más eh, cuidadosa, y esperar un poco a que se avance con el tema de la vacunación, porque todavía no todavía no estamos eh, con las poblaciones de riesgo completamente vacunadas y este con repito, y con la presencialidad escolar le damos circulación a personas que no tienen ningún tipo de vacuna, porque no hay ninguna vacuna en la Argentina aprobada para ese sector poblacional. Entonces, eh, nos parece precipitado que eh, nosotros seríamos partidarios de eh, aguardar a que la vacunación se extienda más este, eh, y en base a, a una descompresión del tema de las camas de terapia intensiva principalmente bueno eh, empezar a, a jugar con esas con esas variables pero pero bueno son decisiones que toma el gobierno provincial en base repito a este semáforo epidemiológico que ellos manejan y bueno si bien es cierto que que no hay una sola voz porque hay consultores y asesores de del gobierno como el doctor Rashid que, que bueno que, que plantean sus dudas respecto a esto, eh, entendemos que bueno, que es una decisión tomada y habrá que ver cómo va cómo va evolucionando en el transcurso de las semanas, ¿no? Sí, sé que estaba pensando en términos de También de porque en el comunicado ustedes eh, plantean entre otras cosas la, la cuestión salarial que después vamos a, a entrar también ahí pero eh, no sé si han podido generar alguna alguna mesa eh, de, de diálogo también con eh, sindicatos docentes porque digo entre los cuidados básicos eh, que, que recomiendan no está además de la distancia ventilación está el lavado de manos y muchísimas escuelas eh, de la provincia de buenos aires no tienen agua potable no hay jabón no hay eh, insumos de, de limpieza e higiene no sé si también han, han podido eh, eh, tener alguna mesa de diálogo o poder pensar en, en algún plan conjunto también en términos de volver a una presencialidad con escuelas eh, que sean eh, eh, no una digamos que no son una trampa como suelen ser claro no, no, no tengo elementos para hacer un diagnóstico de situación sobre la situación de las escuelas, pero bueno, si, si, si no nos remontamos muy atrás, eh, tuvimos que, que lamentar dos fallecimientos a causa del déficit estructural que, que tienen las escuelas, que tienen muchísimo tiempo de evolución, que se profundizó significativamente con la última gestión de María Eugenia Vidal y hasta donde yo sé, tampoco ha habido un repunte en infraestructura a nivel de las escuelas como para decir, sí, las escuelas están en óptimas condiciones para poder dar respuesta eh, a, a, a la presencialidad en condiciones de cuidado o cumpliendo protocolos. Sinceramente, si yo me tengo que guiar por la situación edilicia de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, yo diría que las escuelas no, no deben estar muy muy distantes a esta realidad. En este sentido, yo tendría que decir que, que no que no hay condiciones para poder garantizar un, un, un retorno cuidado o bajo protocolos estrictos de la presencialidad escolar. Pero, pero te repito, no tengo esa información, no hemos tenido encuentros con los gremios docentes y no hemos participado de, eh, de mesas técnicas en este sentido este, que analicen estas variables que vos estás mencionando. Eh, estaría bueno poder tener eh, un, un tipo de encuentro en el que bueno en el que estén docentes y, y, y personal de salud y, y poder pensar eh, un tipo de estrategia tengo la oportunidad o la experiencia de, de ser profesora y Y de ir a, a escuelas públicas y la verdad que las condiciones en las que se encuentran, que no son ahora propias de, de la pandemia, pero situación de, de solamente eh, medir la temperatura al entrar eh, y un poco de alcohol en gel y después eh, la satinización cada tanto, pero... Eh, no hay calefacción, llega una época eh, del año que es muy fría y se tienen las ventanas abiertas por esta cuestión de la ventilación, inclusive en donde yo he ido prenden un ventilador, eh, entonces estaría bueno poder eh, realizar ahí un, una estrategia en conjunto eh, que evalúe un poco mejor el panorama. Y respecto de esto que te decía Pablo antes, y eh, sabemos que también están en, emprendiendo eh, la lucha eh, por mejores condiciones laborales eh, que también tienen también este el, el personal o los trabajadores de la educación lo están viviendo eh, que cuáles son eh, las cosas las que están pidiendo eh, en su reforma salarial y demás Bueno, eh, sí, ratifico esto último que vos señalás, digamos, la puesta en valor de lo público es una asignatura pendiente que la pandemia vino a poner en evidencia, ¿no? Que bueno, eh, la gestión actual de gobierno eh, se comprometió en campaña a marcar una diferencia con respecto a lo que fueron años anteriores, pero bueno, todavía eso no se puede ver plasmado en la realidad, o por lo menos yo no lo puedo percibir así este Esto no significa que todo es lo mismo porque me parece que no, eh, pero al mismo tiempo entiendo que falta un montón eh, y, y bueno, es absolutamente indispensable jerarquizar lo público, tanto en materia como de educación, de niñez, de salud este, y bueno, nada, que sencillamente ese, el Estado garantice los derechos de la ciudadanía para que se pueda vivir saludablemente en democracia. Yendo a la segunda pregunta que me hacés, efectivamente nosotros cerramos una paritaria en abril eh, que en ese momento estaba por encima de la inflación, pero con una situación de inflación totalmente descontrolada. Eh, hemos quedado nuevamente debajo de la inflación. Eh, hemos hecho el reclamo pertinente a las autoridades del ministerio para, para la reapertura de la paritaria estamos reclamándolo tanto en nuestras circulares como en forma este, informal comunicándonos con los funcionarios, eh, ha habido declaraciones que que bueno, que han señalado que tal vez no es el momento, que dicen que hay que esperar, eh, en este sentido nosotros no tenemos acuerdo, entendemos que no hay mucho que no hay mucho que esperar y no hay mucho que pensar. Eh, la, me parece que la línea política Uh, o, o, o el discurso que es correcto en la pandemia es que ningún trabajador esté por debajo de la inflación, mucho menos los que estamos brindando atención en la primera línea de la pandemia. En este sentido me parece que es correcto el reclamo de los gremios de la salud, así como los gremios docentes, de adelantar el acuerdo paritario de julio para que se cumpla en junio, que lamentablemente no fue respondido satisfactoriamente, y seguiremos en este reclamo. Desde SICOP el, el viernes pasado tuvimos una reunión en el Consejo Directivo Provincial y el Consejo Directivo Provincial acordó llamar a un congreso para el 25 de junio para llegar con asambleas a ese congreso sobre medidas a tomar en el caso de que no haya un cambio de rumbo. Entendemos que, que bueno, junio ha sido el peor mes porque dejamos de cobrar el retroactivo del acuerdo paritario de abril Este, y al mismo tiempo aún no hemos cobrado el bono y tampoco cobramos el aguinaldo y el aumento de 9 puntos que contempla nuestra paritaria para julio, que recién se cobra en agosto. Es decir, junio es el peor mes en términos de bolsillo, pero contando el bono y contando el aumento de julio, con una inflación que está subiendo a más de 3 puntos por mes, casi 4 te diría, ahora sí tienen que decir los valores de mayo, que todavía no están claros, pero van a estar entre 3.6 y 3.8, este es claro que para agosto vamos a seguir por debajo de la inflación y es inaceptable para los trabajadores de la salud que en el medio de la pandemia con licencias anuales suspendidas hace más de un año y medio este con el personal agotado este tengamos este estos salarios pudimos vencer la inflación el año pasado con un acuerdo paritario del 44% este y esperamos eh, y, y esperamos que este año se vuelva a retomar esa esa conducta en la paritaria de los trabajadores de la salud de la provincia de buenos aires eh, y estamos dispuestos por supuesto a llevar adelante todas las luchas que den nuestras fuerzas para poder conseguirlo Quería... si es sí. posible en, en, en unidad con otros gremios hermanos de la provincia de buenos aires si sí, eh, bueno la, la semana pasada ya estuvimos charlando estamos eh guantes ya ya se me pasan muy rápido los, los días en, en, en esta pandemia eh, de lo que fue la, la paritaria vergonzosa que, que cerró derradoó eh, el gobierno para los trabajadores del estado y bueno se va a estar eh, realizando este jueves a las 11 de la mañana eh, una acción frente al indec para la reapertura de la paritaria estatal en esto que, que decías no que no es no eh, una problemática solo de eh, los trabajadores de la salud, sino que realmente eh, toda la, la clase trabajadora está eh, sobreviviendo a esta situación de pandemia eh, que además de que pone en riesgo nuestra salud, también estamos luchando con una economía que eh, nos, no, nos pasa por encima. Sí, coincido. A ver, la, la pandemia vino a poner en evidencia los faltantes que tenemos como sociedad y, y en definitiva, la inequidad en la distribución de la renta que genera, que genera la sociedad. Y me parece que día a día se hace cada vez más necesaria la discusión de una reforma tributaria que permita que la ciudadanía, a través del Estado, pueda discutir cómo se reparte la renta que genera el país. Porque de nada sirve que a nosotros nos den un aumento paritario de 50 puntos para que después los formadores de precio aumenten los los precios de los alimentos básicos indispensables en un 60 este, y toda esa distribución toda esa riqueza que se distribuye para abajo las, la termina capitalizando la terminan capitalizando 300 familias me parece que, que tiene que haber reglas claras de juego y dentro de ellas tiene que figurar este, que tiene que haber una ganancia razonable eh, y no puede haber este nivel de inflación descontrolado este, que, que bueno hay que hay que analizar si responde a una necesidad estructural o responde a una, una política de especulación y de desestabilización de un sector concentrado de la sociedad este pero bueno eso para eso hay que hay que discutir algunas cosas, ¿verdad? Y, y lamentablemente el Estado eh, ha, se ha mostrado impotente en disciplinar a, a los sectores más concentrados de la, de la economía. Sí, ahí hemos hemos visto incluso desde desde que, que arrancó esta pandemia, algunas preguntas, eh, Promesas de, de, de avance justamente con eh, los sectores eh, más concentrados de la economía que no que quedaron la mayoría en eso. Y políticas de, de recomposición salarial que, que terminan siendo a veces una regresión o políticas eh, sociales que no han alcanzado. Eh, pero bueno, por suerte, como vos decías también, cómo va a estar esta, esta eh, concentración frente al INDEC el día jueves de parte de los trabajadores financieros de, eh, de a eh, como decías también eh, los trabajadores de la salud van a seguir luchando para tener un, un sueldo digno por el trabajo que realizan y esas son también las, las esperanzas que nos quedan la organización de las y los trabajadores y la, la lucha por eh, cambiar la situación en la que vivimos totalmente nosotros eh, haremos lo que lo que está dentro de nuestras posibilidades y de acuerdo a nuestras fuerzas, haciendo honor a nuestra tradición que es desde las asambleas, desde la participación, desde la discusión colectiva y en defensa de los intereses de los trabajadores de la salud y el derecho a la salud de la comunidad como un derecho universal y no una mercancía. Esa esa, esa es nuestra nuestra línea, digamos, detrás de lo que venimos, lo que venimos sosteniendo desde hace 30 años que existe el gremio y siempre en unidad con compañeros y compañeras de otros de otros sectores eh del Estado, y te repito, eh, no va a haber paritaria que alcance mientras que mientras que este país no se discuta eh, cómo se distribuye la renta y, y cómo se forman los precios, porque no tiene ningún sentido dar una paritaria del 40 cuando la inflación de alimentos va a ser del 50. En definitiva termina todo en, en los bolsillos de cuatro vivos, mientras que nosotros seguimos corriendo la de atrás. Eh, estaremos atentes a, a cómo se sigue moviendo esto, a las, a las medidas y, y veremos eh, qué es lo que pasa en realidad con, con, con la educación, con la salud, con los salarios, eh, con la redistribución de la riqueza. Eh, y Estaremos al tanto de todo, te agradecemos la comunicación y, y bueno, estamos acá para, para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, les agradezco eh, su tarea de, de difusión, que es importantísima, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Ahí conversábamos con Aníbal Aristizaba, el secretario general de SICOP, sobre esta vuelta a la presencialidad en a las clases, eh, el impacto que puede tener esto en el, en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y también la eh, realidad que viven les trabajadores, no solo de la salud, sino el conjunto de los trabajadores con un salario que no alcanza. Y nada, nos quedamos con esto último que decía, que desde SICOP van a seguir luchando para tener los derechos que se merecen como trabajadores y para que toda eh, la sociedad tenga y pueda acceder al derecho a la salud. que invente nada logra purarme eh, eh. esta calle está vacía a la hora que el sol no parte eh, eh. y cuando bajo la lu que la que vamos a cobrarte eh, eh. las palabras ahora en sí lo que está buscando es que te hable eh. cuánto tenés? Me muestras, te necesimo tráteme muéstrame pagale pues puedo tocarme yo soy richy no te pongas nervioso déjame que soy puro arte yo te llevo a taluar que queda acá cerca y que borre aléjate eh. su cada vida hay Sería nadie, tengo que hablar de hey, Dime con que nada, te diré quién era, esto no es una lambida, ni estoy mintiendo, es no me busqué, por los no me pegué bien arriba, te paso molada, tremida y yeah. eso que soy bien maldita y yeah. cuando quisieron pecarme, hey, yo me le caqué de lo real, toda la realidad que quiero aplastarte no es verdad amiga, date cuenta que es el régimen de la sexualidad ah ¿cuánto tiempo más vas a darlo todo sin cobrar, sin cobrar Súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos despidiendo de esta edición de día martes de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con alguna información de último momento. En el día de hoy, Berta Zúñiga se presentará para dar eh, su testimonio en el juicio contra David Castillo, que fue coautor del crimen de su madre. Eh, así que desde acá a, acompañaremos y acuerpamos a Berta Eh, que va a llevar eh, su palabra y su voz a los tribunales eh, justicia por Berta desde acá no nos queda mucho más que decirles que mañana se vuelvan a conectar al aire de Enredando las Mañanas mañana miércoles saliendo desde Radio Semilla y DTL en el AMBA y ya que estamos le pasamos la agenda jueves desde Radio La Roja de Córdoba, los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy, los lunes desde la bulla de san Luis y los martes de nuevo acá desde la ciudad de la plata desde radio nauta transmitiendo desde el centro social político y cultural Olga Vvázquez nos despedimos de nos despedimos así ah, pues despe se pueden no se pueden quedar escuchando acá la radio acá radio nauta eh, hoy tenemos mucha programación a la una llega visceral a las tres está radio hoy Venganza Afectiva Venganza efectiva Radio efectiva Ahí está Venganza Radio Afectiva eh, Así que bueno Nos pueden seguir ahí A las 7 Se conectan eh, A la transmisión eh, Por YouTube Juicio Escuelita Y bueno Nosotros nos volvemos a encontrar El martes que viene Nos vamos con Fan People Haciendo perfume de voz Música